Buenos mediodías amigos, bienvenidos a Solo Negocios, le damos la bienvenida a este programa de una hora en Radio LED, en el que vamos a hablar de economía, de política, de negocios, de empresas, de cuestiones que pasan en el mundo corporativo, vamos a hablar de muchos temas, estamos, vamos, estamos con mucha información en esta semana que arranca, le damos la, la, la bienvenida a Belén, a nuestra operadora en esta mañana, y otra vez le voy a decir que tengan razón yo sobre cuestiones técnicas que pasan en este, en este estudio, como siempre, como siempre, Belén me dice que no, pero sí, bueno. Mucha, mucha información, decíamos en esta mañana El presidente Macri está en Holanda Ustedes saben que viajó para allá Una serie de... Mucho acto, mucha cosa va Con una agenda muy, muy cargada Hoy no tuvo una mañana tan, tan, tan feliz Porque hubo ahí como, una, como un duelo de, de, de scratch y de no scratch Había... Tampoco era tanta gente, ¿no? Había una, unos 20 manifestantes de la agrupación Hijos Que estaban ahí, que viven en Alemania Que eh, lo fueron a esperar a la plaza Damm Y, digamos, y medio que le gritaron algunas cositas, qué no sé yo, y después había otra veintena de gente que lo fue a apoyar y que le gritaban que le gritaban eh, Si sí se puede, si sí se puede al, eh, al, al presidente Macri. Así que bueno, una, una agenda muy cargada, como decíamos ahí para, para, el, para, el, para el presidente que se, que se alojaron En uno de las De las casas de fin de semana de los reyes Guillermo y Máxima de, de Holanda Y tienen varias actividades en conjunto Los, eh, con, con los monarcas. Obviamente que Macri fue con, con Juliana Aguada. Bueno, y ahí tiene, eh, tienen eh, agendas conjuntas y agendas eh, divididas. Va a ser, van a tener algunas actividades eh, la reina máxima con, con Juliana. Y bueno, Macri participó en... en eh, eh, ya participó en un foro de inversiones que se estaba haciendo en este momento en donde Macri habló hace algunos minutos. Eh, un foro de, de inversiones destinadas a Argentina, obviamente, con empresarios eh, holandeses y, y europeos. Después va a estar... Eh, en la Corte Penal Internacional y va a tener varias, eh, varias, varias, eh, varios actos de agenda oficial el presidente eh, por estas horas ahí en Holanda. Bueno, ¿qué más? Noticias que, que vienen, eh, que están en los, en los portales de noticias de, de, estas, de estas horas. Se, se conoció hoy a través del, del boletín oficial que los partidos políticos van a poder gastar hasta 710 millones durante la campaña electoral. Vos sabés que esto es algo bastante controversial El tema de la auditoría de las campañas es algo que el presidente Macri había puesto como uno de los, eh, como uno de los temas de, de campaña también, en, en tener eh, lo más claro posible de dónde provienen los fondos que financian las campañas eh, políticas. Así, así se dice. Bueno, y ahora se, se, fija, eh, se fija este, este límite. Vos sabés que ahí tuvo una controversia con, justamente con eso. No es una cosa solamente para. Eh, para Argentina, sino que pasa en todo el mundo. Hay cuestiones que tienen que ver con dineros que no se sabe de dónde vienen, de lavado de activos. Vos sabés todo, todo lo que pasó durante el kirchnerismo y la campaña de, de Cristina y, y Cobos con el tema de, de, de, de, de, de fondos que no estaban del todo claros y que tenían que ver en algunos casos con la industria farmacéutica. Bueno, la idea es aclarar y, ser, eh, y poner eh, y poner luz sobre estas, sobre estas cuestiones. Después, ¿qué más? Bueno, apareció el Indio y ¿viste? Muy cortito igual, sonó muy a poco. Quiero, que estas li... Quiero por estas líneas hacerles llegar mi profundo agradecimiento por el apoyo a los amigos personales y todos aquellos que valorizaban con mi vida, respeto, cariño durante estos años y nada más. Lo hizo a través de Facebook del, de la cuenta Virumancia, que es como el sitio oficial, entre comillas, del Indio Salari. Se esperaba un poquito más del Indio, ¿no? Después de lo que pasó hace algunas semanas se en Olavarría, con dos muertos y con todo el revuelo que se armó después de ese mega multitudinario recital... Ahí en la ciudad de la barría, bueno, el indio en agradecimiento y nada más, sin otra mención, la verdad, se la podría haber jugado un poquito más. Se supo ayer a la noche, tarde, como a la una de la mañana, comunicado oficial de Claro, de los amigos de Claro, que se va a vender oficialmente ya el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus a partir del 7 de abril, dijeron la fecha, obviamente, a partir del 7 venden el iPhone 7, en Argentina, va a costar más o menos unas 25 luquitas, entre 25 y 30 todavía no está definido el precio, alto el doble casi de lo que sale en Estados Unidos, 10 lucas más, más o menos de lo que se puede conseguir el iPhone 7 en Chile, bueno lo va a vender liberado claro y frávega eh... El, el, este operador va a tener por lo menos un mes de exclusividad Estuve hablando con la gente de, de Apple esta mañana Ninguno quiere hablar eh, en forma eh, en, en, en on the record Están todos off the record Así que eh, la información que se conoce por el momento a través de un comunicado oficial Es esta confirmación de que a partir del 7 de abril Apple va a vender eh, sus, sus dos últimos iPhone Y también el modelo anterior, el 6S Acá en Argentina El esperadísimo regreso oficial De de, de Apple eh, de los teléfonos de Apple A la Argentina Hace un tiempito ya que se empezaron a vender Computadoras y algún otro accesorio De manera, de manera, de manera formal Bueno, ahora ya estamos, ya estamos Directamente con eh, eh, con, con, los, eh, con la confirmación De que Apple Fra, eh, Claro, Fravega y, Gar, y Garbarino Van a vender el teléfono El teléfono insignia De Apple Se importaron, me estaban chusmeteando por ahí unos 15.000 equipos y tanto los, las empresas estas retail que te mencionaba como el operador que lo va a vender están confiados en que lo van a vender a pesar de que el precio es alto, están confiados que se van a vender bastante rápido estas, estas, estas unidades. Me contaban que además del de tema de la venta concreta y del servicio técnico, algo que en principio va a dar claro solamente, el servicio técnico para, para la venta es algo bastante importante. Vos si te traías un iPhone de afuera... Después era medio un lío si tenías un problema con el tema del servicio técnico No era tan fácil resolverlo Así que ahí tenemos, ahí tenemos una, una cuestión Va a haber servicio técnico, obviamente Si lo compras en Claro vas a tener el servicio técnico de Claro Que estaba por estos días haciendo, haciendo cursos para que la gente para, Junto con la gente de Apple para tener todo la, la, eh, el tema de los conocimientos necesarios Para atender y para resolver técnicamente cuestiones que puedan surgir con Con este, con este teléfono y también me chusmeaban ahí en el mercado que esta asociación directa o esta venta directa Apple metiéndose directamente en, en este caso en un, en, en un operador como, como Claro después lo va a hacer después de un mes con, eh, con personal y con Movistar, los otros operadores del, del, mercado, del mercado local implica también una, una homologación de red, o sea la gente de Apple se mete a homologar la red de Claro en este caso y eso va a ser Eso va a redundar en algunos beneficios. Si vos sos usuario de, de iPhone hoy en Argentina, probablemente hay, hay cosas que no te funcionan. El FaceTime por ahí no te anda tan bien. O en muchos casos ni siquiera anda. Y por ahí vas a notar que... La batería se te, se, te, se te muere mucho antes que en otro, en otro lado. Vos viajás, por ejemplo, y el iPhone en otro país te aguanta más que acá. Bueno, eso quiere decir que como la red no está homologada, hay algunas cuestiones que hacen que el celular se pase más tiempo buscando la celda para, para comunicar. Bueno, cuestiones más, más, más técnicas, pero eso hace que la batería se muera bastante más rápido de lo que, tendría que, lo que tendría que agotarse. Con todas estas cuestiones de homologación, todo esto se va a mejorar. O sea... Vas a poder acceder a algunos servicios que antes andaban más o menos como el FaceTime Y va a ser mucho más eficiente el uso de la batería Bueno, todo esto en, eh, en relación al anuncio de, de, de hoy a la madrugada a Las primeras horas del día de hoy, del lunes 27 Que comunicaban la empresa Claro que a partir del, del 7 de abril Está a la venta en Argentina el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus Hago un paréntesis, también el iPhone 6S Que va a estar un poquito más barato Se espera entre mil Y mil pesos Va a ser el teléfono obviamente más caro Del mercado local Bueno amigos, escuchamos una, Unos mensajes comerciales Un poco de música Y volvemos, vamos a hablar, tenemos invitados Vamos a hablar con la gente del Banco Ciudad de los Créditos Vos sabés que la semana pasada se anunció Lo, lo dijimos en el programa del año pasado Como, una, como, un, anti, como, un, como un anticipo lo, El miércoles Hubo un anuncio Y a partir de, de, de estos días ya están, ya están vigentes, están empezando a ponerse en vigencia los nuevos, los nuevos créditos hipotecarios. Vamos a hablar con la gente del Banco Ciudad de estas cuestiones que preocupan y ocupan a mucha gente, que está pendiente a ver si finalmente va a poder sacar su crédito hipotecario. Tenemos una cuenta en Twitter que es arroba solo negocios web y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar Música tanda y ya volvemos. Auspicia este programa. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante. No mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, soy Martín Bossi. Me llamaron para hacer la cara de Cablevisión Flow. Lo que no me dijeron es qué cara, porque tengo muchas. Puedo ser esta para decir que puedo llegar del entrenamiento y ver desde el inicio esa peli que ya empezó. O esta otra para decir que si me dan ganas de ver la tele en cualquier lugar, ¡dale! O esta para decirte que con Flow tengo toda la tele en vivo, en una viva plataforma, como estrella de rock. O la mía. Para decirte que cuando descubras Cablevisión Flow, te va a sorprender tanto como a mí. Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele. Aupicia, Banco Provincia. One, two, three, it's time to get started. Con 4G lleva la diversión con vos. Hagamos que todo suceda. Personal. Radio LED. radio LED. Una nueva forma de entender la radio. 14, 25, 9 la temperatura. Estamos, estamos con, una tarde, con una tarde, mediodía espléndido. En el barrio de Palermo, por lo menos ninguna, ninguna nube se ve eh, de acá de la, de, de la ventana de Radio LED Bueno, decíamos, vamos a hablar de créditos hipotecarios Estamos en el estudio, nos visita Maximiliano Col, que es gerente de créditos del, del Banco Ciudad Maximiliano, hola, buenos días ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver, también nos acompaña eh, Jorge Velázquez, que es secretario de prensa del banco ¿Cómo estás Jorge? Hola Seba, un gusto estar aquí Bueno, bueno, muy lindo, muchas gracias por, por acompañarnos en esta... En este mediodía. La verdad que queremos, queremos contar un poquito cómo, cómo está el, el mercado, de, el mercado de, de, los, de los créditos después de, de los anuncios de la semana pasada y sabemos que es un tema que preocupa y ocupa, como decíamos en el blog anterior, a mucha gente. Hay mucha gente, eh, hay mucha gente que está pendiente. Sabemos que el Banco Ciudad ya vienen trabajando con, con líneas de crédito bastante, bastante interesantes, pero bueno, hay como una cuestión... La gente que nos escucha al otro lado va a decir crédito hipotecario difícil. Es, es como uno, uno de los grandes temas, ¿no? Que la verdad que. Con, algunas, con algunos avances, pero es uno de los grandes pen, pendientes de, de, los, de, los, de los últimos años. Te diría de la democracia para acá, ¿no? Más o menos, Maxi, ¿te parece? Bueno, es que la hipoteca es algo muy importante para todo el mundo. Claro. Porque es acceder a tu vivienda, ¿no? Y sí. atrás del crédito hipotecario es poder comprarte tu casa. Y cada vez que hay noticias vinculadas con eso, realmente genera mucho interés. Hay muchos anuncios y después medio que se frustra un poco. Por eso también, viste, cada vez que hay un anuncio nuevo, vos lo debes saber. La gente ¿viste? dice, bueno, sí, qué bueno, vamos a ver. Y después, viste... Pasó eh, en el 2014, pasó en el 2015, se, hizo, se, hicieron algunos, se hicieron algunos anuncios, el Banco Nación hizo algunos anuncios, y después medio que quedan, viste, y le vos mirás, a la, y fui con la carpeta, pero no salió, y los requisitos. Bueno, a ver, pongamos números entonces. A ver, dale. El año pasado Banco Ciudad colocó 2.700 préstamos, eso quiere decir que hay 2.700 familias que pudieron comprar su casa. O sea, eso es porque tenemos una historia larga en los préstamos hipotecarios. O sea, hace muchísimos años que tenemos presencia en el mercado y lo que anunciamos la semana pasada, en conjunto con los otros dos, dos, dos, otros dos bancos públicos, sí. es alguna novedad, algo de novedad. La verdad, llama la atención que es la extensión del plazo a 30 años. Veníamos trabajando hasta 20 años de plazo. O sea, en la hipoteca es clave el plazo, porque uno cuando compra una propiedad está comprando algo que vale mucho, tal vez es el ahorro de toda la vida, probablemente sí. para, para nosotros, para Gente como nosotros es el ahorro de toda la vida eh, y lo que necesita para poder comprarla es plazo. Bueno, la novedad es que lanzamos lo, el plazo de 25 y 30 años lo que hasta hace unos años era impensado en, en Argentina bueno, eso te da una perspectiva de, de, de, de ahorro porque en definitiva es ahorro vos te metes a tu casa, compras y te da esa tranquilidad decís, bueno, la pago a 30, a 30 años algo que es bastante común en, en, en, otro todo, países, en claro. otros países o sea, en otros países es algo que se paga en 20 y 30 años no solamente en Estados Unidos y, y las hipotecas famosas de Estados Unidos en, pasa en Chile, pasa en otros países de la región hay que mirar a los vecinos en los vecinos funciona de esta forma eh, bueno, entonces la novedad, como te decía, es ir a 30 años, que lo que te permite también es bajar la cuota, ¿no? O sea, estamos bajando cada vez más la cuota, lo que hace que más gente pueda entrar. Hoy, eh, con los préstamos en uvas, que es lo que lanzamos ya a mediados del año pasado. Y a que, ver, les, con, resumime bien. rápido las, las uvas, que es algo que la gente empieza a conocer, pero que todavía por ahí no está almacido. Bueno, es una unidad ajustable, que así como te lo digo, en el aire no dice gran cosa. Pero lo, lo importante de la uva, es que, que la gente tiene que saber, es que eh, tu deuda va a ir creciendo como crece la inflación. O sea, el banco te presta una determinada cantidad de uvas que podríamos graficarla como cosas. Sí. Eh, y vos tenés que devolverle al banco esas cosas a lo largo de los próximos 20 o 30 años más un pequeño interés. En nuestro caso es un interés del 5,90. De 5,90. Son X... Por... Mil uvas, por ejemplo. Sí, te prestamos mil uvas. Mil uvas. Son mil cosas. Sí. Esas mil cosas, obviamente, me las tenés que devolver igual en el futuro, en pedacitos, ¿no? En pequeñas cuotas. La misma cantidad con un esa, esa uva va variando en el precio. ¿Cuánto vale hoy la uva? Hoy vale 18 pesos. Sí. una uva entras a la página del Banco Central, es, es transparente, público, puedes ver cuánto vale la uva y cuánto valía hace un tiempo, 18 pesos. Y lo que lo que te dice la, lo que dice el contrato, lo que dice el producto este de uvas es que va a ir creciendo el valor de la uva en función del Índice de Precios al Consumidor o la inflación que mensualmente publica el INDEC. Exacto. Para el común de la gente. Se mide con el INDEC. Exactamente. Es el valor que publica el INDEC, que sale una vez al mes. Sí. Debe estar por salir dentro de unos días la, la, la, la, la de este mes. No es el índice de la ciudad, es el índice del INDEC. El del INDEC. Perfecto. Sí. Bien. Entonces, eso tenés, tenés una variación y tu crédito va, a, eh, va aumentando además de la tasa en relación a, a, este, a, este, a esta variable. Eh, el, la cometa es tu cuota. O sea, vos eh, tenés una, una cuota en uvas que queda fija que. Si Para un millón de pesos en el plazo de 30 años serían casi seis mil pesos hoy, sí. si sacaras el préstamo hoy, y dentro de un mes, dos meses, tres meses irá ajustando en función de la inflación. Bien, esto se ajusta mensual. Una vez por mes, sí, con Bien. la cuota. Perfecto. Bueno, esto lo que, lo que, digamos, y, y, y una de las grandes, eh, uno de los grandes beneficios que tiene que tiene, eh, que tiene que tiene este plan es que, como, como vos decías recién, lo graficabas con, un, con una cifra de seis mil pesos más o menos. Hace muy baja la cuota de entrada del crédito. Bueno, esa, esa es exactamente su gran ventaja. Antes, cuando dábamos préstamos con tasa combinada, tasa fija, tasa variable, eh, esas, esas cuotas eran más altas. O sea, un equivalente, el millón de pesos, con el anterior sistema, que todavía lo no tenemos vigente, estamos sí. hablando de una cuota de mil pesos en 20 años. Claro. No, no hay 30 años en esa línea. Entonces, eh, ahí tenés la diferencia. O sea, estás pagando mil o 7.000, en el caso de... Para hacerlo comparable, mil pesos para para 20 años en uvas versus 21, 22 mil pesos. Tres veces para, más. Claro. O sea, hay que poder pagar tres veces más. Eso quiere decir que tenés que ganar muchísimo más. Muchísimo más, claro. O sea, y, y, y con, esta, con, esta, con esta modalidad aumentas mucho más el, el, la cantidad de gente a la que puedes llegar con, con el crédito. Por eso nos está creciendo tanto la demanda. Porque estamos logrando equiparar la cuota a un valor del alquiler. O un poco menos que un alquiler. Claro. Hoy por un departamento de dos, tres ambientes, no, no, no dejas de pagar entre 6.000 y 8.000, 9.000 pesos por mes de alquiler. Bien. Entonces hoy podrías estar comprando un departamento con una cuota de 6.000 o 7.000 pesos por mes, con la diferencia de que estás comprando tu casa, no, sí, no sí, estás claro. pagándole a un, a un claro. dueño. Bien. Los inquilinos están siempre acostumbrados a esa gimnasia de ir renegociando los contratos en base a los aumentos, digamos, de, de precios, etcétera, con el propietario. Claro. Entonces, eh, este, este esquema no los asustaría. De hecho, podemos hacer un ejercicio teórico. Si consideramos la inflación estimada para este año del Banco Central, que es del 18%, eh, ¿la, la cuota si aumentaría no un 18%? Decir, sí. ¿Cuánto sí. quedaría la cuota a fin de año? ¿Estarías pagando 6.000 mil pesos más? El 18% estás ahí. Yo, otro... me, me cuesta hacer 6.000 mil sí. por 1,18, sí. pero bueno, sería un 18% el más 18%, de 6.000. Yo el otro día hablaba con, hablábamos con un amigo de esto y me decía, porque la verdad, vamos a ser sinceros, el tema de. De, de, lo, de cualquier cosa ajustado por inflación, da un poco de... En la Argentina da un Obvio. poco, de, da un poco de, de, de, de miedo. Mucho más cuando es un crédito ajustado por inflación y es tu casa. No es que, digamos, hay, hay historia y por, y por ahí tenés el papá o abuelo que te se agarra en la cabeza cada vez que, que escuchás alguna cuestión de esta. Y la verdad es que justamente yo hablaba con este amigo para poner un ejemplo concreto eh, y, y, y yo le decía, bueno, pero esto, tu alquiler de hoy también está ajustado por inflación. Sí, o, sea, pe, o peor, porque o, está O, está o más, es peor o, o está, o, Y como no, además no está regulado Está, está ajustado casi al capricho de, o, a, o a la, digamos, está el inquilino Saca el dedo, lo moja Y, y mide la inflación con esa, con esa forma y digo, es mucho más Es cierto que no es mensual Sino que es semestral, acá, es semestral Pero bueno, no hay mucha más diferencia uh -huh. Y acá estás, es cierto Estás regido por un control Por el, por el INDEC, bueno, suponemos que el INDEC va, va, a, seguir, va a seguir funcionando bien y va, va a seguir midiendo, midiendo bien las cosas, pero bueno, hay, ¿hay algún temor con respecto a este ajuste por inflación? pero tiene... bueno, está muy bueno que hablemos del temor, sí. porque obviamente es el temor que surge y eh, fue tenido en cuenta en, en, en la gestión, del, del, en la, en la, cuando se crea el producto en uvas, fue tenido en cuenta, entonces... ¿Cuál, el, ¿Cuál sería el temor? No, no que crezca mucho la, la inflación, sino que la inflación crezca por encima del salario. Claro. Porque en definitiva uno paga con su salario. En el caso de que el salario crezca por debajo de la inflación, o sea que, o sea que tengamos un, una inflación creciendo por encima del salario, el deudor va a tener el derecho de exigirle al banco una reprogramación del crédito, una renegociación del crédito que baje la cuota y estire un poco el plazo. O sea, que fue pensado un mecanismo de protección del deudor. Por ejemplo, como, como una especie de, de, de, de, de resguardo por si pasa, por si pasa alguna Exactamente. cuestión. Exactamente. Llegado el caso de que se disparara, un caso, un caso como, como acabo de contar, donde la inflación quede por encima de la variación salarial, en ese caso el banco va a estar obligado a reprogramar. A reprogramar. Sin costo adicional para el cliente, va a estar obligado a reprogramar. O sea, lo que se hace es extiende el plazo del crédito. Sí. Bueno, a ver, estamos, decime algún ejemplo concreto, vos recién me hiciste alguno más o menos por, por, por, un, por un millón de pesos, de, de cómo sería y, y hasta cuándo, sé que hay alguna, alguna pequeña diferencia entre las, entre las ofertas del Banco Ciudad, del Banco Nación y del Banco Provincia, que en principio son los tres bancos, los oficiales, son los tres que están ofreciendo esta nueva modalidad, después se supone que por ahí algún privado también se suma, es la idea, ¿no? Por lo menos lo que decía el anuncio bueno, la semana a, pasada. A 30 años estamos únicamente los tres bancos públicos, sí. pero tenés varios privados que están operando hasta 20 años. Sí. Eh, Tomo el ejemplo de un millón de pesos Porque lo que venimos viendo hasta ahora Desde hace 7, 8 meses Es que el préstamo promedio es de un millón de pesos Si bien en nuestro caso La línea puede ser de hasta 2 millones de pesos La gente está solicitando un millón de pesos Las cuotas es, son de En el plazo de 20 años 7 mil ciento y pico de pesos Eso para un millón Para un millón si En es, el plazo de 20 si son, do, si son dos es el doble Es el doble Exactamente es el, doble. el doble En el plazo de 30 Baja un poquito, acá, un poquito abajo de 6 mil pesos Los ingresos que tenemos que tener Vamos al caso del 30 años que Es el que más me acuerdo sí. Y sí, sí, está bien. Es el más fácil eh, Tendríamos que tener ingresos familiares Por 24 mil pesos Siempre digo familiares Porque en los préstamos Siempre se suman el ingreso de dos O sea, casi nunca damos Un préstamo hipotecario Con los ingresos de una única persona Siempre es un matrimonio Una pareja Amigos sí. O sea, el banco no te pide la libreta así, Eso que quede claro No que hay que estar casado No ¿Pueden ser dos amigos? Sí ¿Pueden ser del mismo sexo? También sí. O sea, lo que importa Es que puedan demostrar ingresos Y obviamente los dos van a ser deudores, codeudores y dueños de la propiedad que, que se hipoteca Bien, si vos pedís el doble, tenés que tener el doble de ingresos obviamente. Exactamente, es directo, regla de tres simples Obviamente, y ustedes están con 75% de, de, de, del, del valor de la propiedad Sí, de la propiedad Que vale un millón de pesos sí. El banco te, te presta hasta 750 mil El y resto los otros, lo tenés que poner vos. 250 mil tenés que tenerlos de ahorros previos O muchas veces de un departamento que tenías previamente Hay gente que vende un departamento Para comprar uno más grande sí. Entonces ah, probablemente lo que hace es utilizar eh, El departamento que tiene hoy para, para poner parte de lo que el banco le pide como ahorro previo. Bueno, y a ver, ¿y qué, me, qué, me, qué, me, ¿qué nos pueden contar de, del tema de los, de, los, eh, de los requisitos? Me refiero a, más allá de los requisitos que son estos que me estás diciendo, la, al tema de, bueno, yo voy al banco, ¿cuánto demora en hacerse? digamos? Bueno. Hay también un poco de temor en estas cuestiones, eh, fruto de, de frustraciones anteriores, digamos. Es fácil. A ver, eh, primero, ¿qué, ¿qué le pedimos a la persona? A la persona le vamos a pedir los últimos tres recibos de sueldos. Eh, en el caso de que sea monotributista o autónomo será la declaración jurada o eh, los pagos del monotributo perfecto ¿cuándo te vamos a pedir más recibos de sueldo? cuando tengas cuando vos tengas algún ingreso extraordinario como eras extras Entonces, para poder hacer la cuenta de tu ingreso estable, te vamos a pedir 12 recibos de sueldo. Una, una, con una idea de anualizar un, Exactamente. un, un, o sea, un, hay, un salario. Por ejemplo, claro. el caso clásico es las horas extras. ¿sí? Claro. Hay, muchos, hay muchos sectores de la economía donde la gente, bueno, empleados de la salud, tienen muchas horas extras. Sí, una cosa es el salario básico o mensual, y otra cosa es más horas extras. Pero a priori serían 3 nada más. O sea, Queremos hacértelo lo más sencillo posible. Sí. Pero en, si tenés que demostrar más ingresos, 12. Claro. Luego vienen los requisitos de la propiedad. La propiedad básicamente tiene que ser escriturable. O sea, tiene que poder ser eh, sujeto de una escritura eh, Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué te va a pedir la propiedad? Te va a pedir, eh, para poder tasarla el, el, Si es un departamento, el plano de subdivisión El reglamento de copropiedad y copia de la escritura O sea, ¿la persona va a buscar el, va a buscar el secreto con la propiedad ya eh, más o menos elegida a, o es al revés? A ver, hay dos instancias Esta es una decisión muy importante para toda la familia sí. Lo primero que hacemos todos es preguntar cuánto nos prestan claro. digamos, Para tener una idea Entonces, la, la primera entrevista en el banco es, una, es un escoreo previo, en donde con esta información de, de, del salario. ¿Con cuánto me voy de, de este banco, más o menos? Eh, te podemos dar un millón, un millón y medio. Vos ya sabés que ese es tu máximo, dado tus ingresos. Volvés con ese... Habitualmente lo que hace la gente es vuelve con esa información y en el seno de la familia empieza a tomar la decisión. Claro. De me estiro más, me estiro menos, vendo el coche y con eso aporto una, una plata más, tenemos un terrenito. Las historias son infinitas ahí. Sí. Luego y salí a buscar la propiedad que lleva su tiempo, ¿no? Buscar una propiedad sí. lleva su tiempo, hay que enamorarse del departamento, de la casa, verlo, etcétera. Eh, y después conseguir los papeles de la propiedad las inmobiliarias lo saben, lo tienen bien claro y saben que para un préstamo eh, tienen que disponer de esta información uh -huh. o sea siempre es importante uno cuando va a buscar una propiedad y le gustó realmente la propiedad y la va a señar, exigir a la inmobiliaria que le entregue toda esta documentación que es información que tiene que entregar para poder escriturar o sea, si uno quisiera comprar directamente sin hipoteca, también necesita esta información claro. porque el escribano la va a pedir después y aparte porque estás haciendo la compra más importante de tu vida tienes que tenés que, que, que, que asegurarte que lo que todo estás comprando regla. está en regla claro, obviamente, sí, el o sea. Es nuevo, final de obra. Claro. Eso es importante Tiene, también. Para evitar cualquier tipo de sorpresa. Exacto, de claro. Exacto. Porque a veces no pueden ser escriturados. O sea, hay propiedades que a veces no pueden ser escrituradas porque no tienen, por ejemplo, como dice Recién Jorge, el final de obra. Tiene que ser, como decías, algo escriturado. Exactamente. Bien. Con reglamento de copropiedad inscripto. Eso consulta mucho. Hay mucha obra claro. en Ciudad de Buenos Aires y viene con. Encontré un departamento nuevo, está genial, pero le falta el final de obra. Claro. Y entonces hasta que no esté ese trámite no lo pueden no lo no pueden. o sea que en, en eso es como una protección ¿no? para, el, para el, el cliente o sea el banco en ese punto te cuida como el banco se asegura que la garantía esté en perfectas condiciones vos como cliente te aseguras también que lo que estás comprando está en perfectas condiciones claro claro perfecto bueno ¿Los requisitos son esos? Estamos en el tema de requisitos. ¿Quedó alguno más pendiente eh, o no? no plazos, eh, tiempos. Okay, okay. Una, un tema, un tema. vivienda única de ocupación permanente. Un poco el destino. Claro, no, no que, es para inversión, Los obviamente. pasos que decía Maxi, tenés que ver de la venta de tu departamento, que también opera en la cadena de toda esa operación. No, no, pues, no, podés, no puede haber una convivencia entre las dos propiedades, digamos. Tenés que no, machearlos para eh, que... Exacto, no podés quedar con las dos propiedades. Claro. Podés tener una... Se encadenan las... A ver, eh, lo que se busca es... En el momento que vendes, o sea, en el caso de una operación encadenada, sí. en el momento que vendes, ese mismo día el banco organiza la escritura de la nueva compra. Claro, perfecto. perfecto, Porque es obviamente para vivienda única. Es o sea. para vivienda única. También incluimos en el caso de Uvas eh, el destino para refacción y mejora. Uh -huh. o sea podrías a tu casa que es tu vivienda única sacar un préstamo, eh, un préstamo hipotecario en Ugas porque querés ampliarla querés construir una, no sé, una habitación más sí. eh, o querés mejorarla pero es, es otra línea es la misma, o sea, ah, es la, misma la línea. línea de Ugas a 30 años también permite eh, ampliación y, me y mejor y refacción ahí hay que tener, que tener en cuenta el volumen de la obra que querés hacer porque vas a hipotecar tu casa para una obra de uh -huh. ampliación entonces si es una obra importante tal vez te conviene porque los, eh, la tasa de este préstamo, el plazo es ex extraordinario con respecto a lo que podría ser un préstamo personal para hacer una obra. Si vas a remodelar el baño, lo más probable es que vayas por una combinación de un poco de tarjeta y un poco de préstamo personal, claro. pero si vas a construir otro piso, se pasa y tal vez te Te tiras más a un crédito eh, más de más de este, porque te, de este Te tipo. va a dar plazo, 10, 12, 20 años para poder repagarlo. ¿no? Bueno, a ver, eh, entonces, para, para ponerlo en... Eh, digamos está esto ¿A partir de cuándo está disponible? Ya está disponible. Ya está disponible. Sí. Yo puedo ir a cualquier sucursal del Banco Ciudad a, a pedirlo. A, a pedir... Puedes eh, empezar entrar? a conversar con esto. Te diría primero entrar a la web para sí. ver las condiciones. Todo esto que estamos hablando está en la página web. De hecho, los, están los ejemplos de cuotas también para que puedas empezar a hacer tus cuentas. Eh, y también, obviamente, estamos en las sucursales, atendiendo a la gente. Bien, ¿qué, qué expectativa tienen? ¿Cómo, cómo ven? La, la idea, obviamente... <risa> De, de, del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, de la provincia, me imagino es, es, es dinamizar el mercado de créditos hipotecarios, ponerlo de una vez por todas ya, en, en funcionamiento. ¿no? Como te decía, el, el año pasado dimos 2.600, 2.700 préstamos. Desde que empezamos con los préstamos en UBAS a 20 años, ya llevamos desembolsados 1.200 créditos. Estimamos que de acá a fin de año vamos a desembolsar 5.000 más. Es o sea, más es del doble de lo que dieron sí. en el año pasado. O sea, solo el Banco Ciudad, eso solo Banco Ciudad, ¿no? el resto. Y los privados, como te decía Maxi, están prestando también en uvas a 20 años. No, pues, una, hay un movimiento muy grande en el mundo hipotecario. ¿sabes? Nosotros que estamos en el negocio y en el mercado lo vemos. Y mes a mes los valores de crecimiento respecto al año anterior son, son enormes. Bien. Con respecto a la variación de la cuota, eh, ya lo hablamos. Pero, pero digo para dejarlo, para dejarlo en claro... Está atado al, al INDEC, al resultado del de, de, de índice de inflación, por decirlo de alguna manera más, más coloquial, que publica el INDEC todas las. Todos eh, los meses. Todos los meses, y eso impacta en tu cuota, además de la, de la, de la, de la tasa que ya tiene el crédito. Que ya está incluida. La tasa es fija. O sea, 5,9. No va a cambiar. O sea, durante toda la vida del préstamo la tasa va a ser la misma. 5,9 para clientes y no clientes. Claro. La cuota que arranca en 6.000 se irá ajustando, como dijo Jorge, por la inflación. Para hacerla fácil, si fuera 20, porque es más fácil hacer la cuenta, serían. Eh, 600 1200 pesos, 1200 pesos más. pesos más. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por la, por, por la visita. No sé si quieren placer. Les, les, quieren aclarar algo más. La verdad que, que hay mucha. Eh, eh, teníamos unos mensajes el otro día porque empezamos a, a, a contar y, y el lunes pasado de, de que se iba a hacer este anuncio. Había mucha, había mucha expectativa. Eh, teníamos un par de oyentes que nos preguntaban eh, más detalles. A lo largo de estos días fue saliendo en los diarios y en los portales, todos detalles de estos de estos créditos hay mucha hay mucha expectativa ojalá que podamos podamos eh, traducirla en, en, en créditos rápidos y fáciles solo te daría algo que genera dudas también cuando estamos en la sucursal con a la ver, gente decime. Eh, hay mucha gente que a veces tiene parte de esos ingresos en, en, en un salario con un sí. recibo de sueldo pero también tiene una actividad en paralelo particular monotributo se suman claro se suman ¿podés, podés poner eh, alguna ayuda familiar? ¿tu padre? tu, tu, tu no no, no, no tiene participa que, la eh, tienen que ser eh, a ver Pueden ser dos deudores, eh, puede ser marido, mujer, novio, novia, sí, novios, sí. como te conté recién, eh, pero sí puedes tener ingresos de diferentes fuentes. O puede ser tu señora monotributista bueno, y, y vos tener un recibo de sueldo o viceversa. Juntas todo. Sí. Una más importante que la gente pregunta mucho son las edades. Como, hasta, cuándo, ¿Hasta qué edad se des? ¿A 30 años? ¿A 25? ¿A ah, 20? Súper importante. Bien. La, la vida, la permanencia del préstamo tiene que, tiene que estar dentro del periodo de tu vida eh, laboral activa sí. Lo que hicimos para los préstamos de 30 años Es estirar, estirar esa edad hasta los 70 años Si bien sabemos, sabemos que la jubilación hoy es a los 65 es, lo, lo llevamos hasta los 70 Eso quiere decir que para un préstamo a 30 años Podrías tener 33 años o menos Ok Deberías tener 33 años o menos O sea, y después para arriba Se irá reduciendo el plazo del préstamo O sea, para, si tenés... 40 años podría sacar un préstamo de 25 años. Perfecto, perfecto. La demanda está concentrada en gente de menos de 40. O sea, el 80% de los préstamos en UVAS hasta ahora eh, la demanda vino en, en familias en, con, donde los integrantes tienen menos de 40 años. De menos de 40 años. Por lo menos en el mercado en que opera Banco Ciudad. Bueno, perfecto. Un, muchas gracias por la visita. ¿eh? Gracias a ustedes. Muy interesante. Gracias, eh, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a hablar con, con ambos en, en algún tiempito como para ver cómo, cómo evolucionan. Estas, estas cuestiones Encantado Bueno Belén ponemos un poquito de música Tanda Hablábamos con la gente del, del, del Banco Ciudad Sobre esta, esta nueva línea de créditos eh, A 30 años con UVA Ajustadas por inflación Ya volvemos muy interesante lo que, nos, lo que nos contaba la gente del, del, banco, del Banco Ciudad. Después vamos a resumir los pasos y los, eh, algún detallecito de la gente que nos contaba, además del audio, obviamente, en www.sononegociosweb.com.ar. Así que o lo tenés escrito o lo tenés contado en la voz de la gente del, del, del, del, del Banco Ciudad. Interesante, ¿eh? Por lo menos a ver si se dinamiza un poquito el mercado, el mercado, de, el mercado de créditos hipotecarios. La verdad que, que es algo absolutamente necesario para que empiece a despegar la cosa bueno vamos eh, a hacer otra entrevista ahora vamos a hablar con la gente de red link ustedes saben que, que red link es una de las una de las redes una de las principales redes de cajeros automáticos que funciona en, en, en toda la en toda la argentina hicieron de, de un tiempo esa parte algunos anuncios muy interesantes como como que los, los eh, eh, le, le, le podemos decir chau a la tarjetita y vamos a empezar a poder eh, autenticarnos, identificarnos en los cajeros automáticos con la huella digital bueno, todas cosas que parecen un poco de ciencia ficción, pero que son muy eh, eh, que, que empiezan a, a, a, a tener innovación en el tema de, de acceso e, identif e identificación en los, en, los cajeros, en los cajeros automáticos, estas y otras cuestiones vamos a charlar con Jorge Larravide que es gerente de marketing de Redlink Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Seba, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bien, todo bien, gracias por, por atendernos. Eh, ¿Nos contás un poquito cómo, cómo es este tema de, de los cajeros con huella digital? Sí, con gusto. Este, te cuento y primero, este, como, como introducción, este, simplemente por ahí para que sepan, eh, link además de cajeros automáticos que tienen la red más grande de Argentina. Eh, 8000 cajeros, ¿no? ¿8000 cajeros puede ser? Son 8.000 cajeros, sí, ya son más de 8.000, se, se habilitó el 8.000 hace un tiempito eh, Además de lo que es cajeros, que es muy importante, todo lo que es soluciones mobile y soluciones eh, web, tanto para individuos como para empresas, claro. y soluciones de seguridad, hoy te diría que hasta en volumen de negocio es más importante que cajeros. Los cajeros para que tengas relaciones Un 25% de la operatoria Bien, el y, resto... y el resto son soluciones móviles Que a, a ustedes como A los clientes ahí son eh, ¿Quién es tu cliente ahí? ¿Los bancos? Claro, en primer lugar son los bancos, y eh, a través de los bancos, 24 millones de personas que terminan utilizando... No, las tarjetas, este, claro, seguro, sin, claro, sin duda, claro. pero digo, el, el cliente directo es en los bancos, y después, o, obviamente, por eso, a través de las tarjetas, a, a, los, a los clientes de esas entidades. Efectivamente, efectivamente es así. Bueno, voy a lo que me preguntaste. Eh, sí, justamente estuvimos en el Congreso Mobile de, de Barcelona, y una de las novedades que estuvimos comentando... Eh, viene de la mano de, este, de lo que vos planteabas, eh, eh, tenemos ya finalizando la, las pruebas en, en nuestro laboratorio cajeros automáticos que eh, lo que hacen es con un lector de huella digital reemplaza la necesidad de eh, utilizar una tarjeta de débito que en definitiva hoy eh, para el, el efecto que se utiliza es para identificar al cliente sí. entonces esto queda reemplazada por la, la huella dactilar y la persona puede este, realizar la, la operación sin necesidad de tener que este, tener una tarjeta de débito consigo este, con lo cual es digamos en, en realidad para nosotros sería como el segundo paso en lo que es este, Biometría, lo primero, ya lo hicimos en, en un proyecto con la ANSES hace un año y medio. Claro, te iba a decir, ustedes este... ya están trabajando con el tema de, de, de identificación de, de, de, de abuelos, ¿no? de jubilados y pensionados que, que los identifican por medio de, de cuestiones eh, biométricas. Efectivamente, efectivamente, eso es así, ya viene este, funcionando hace un tiempo, este, funciona muy bien y te decía, este eh, sería, digamos, como tomar parte de esta solución y aplicarla a un dispositivo cajero automático. Este, y te digo que nada más es el segundo paso porque estamos trabajando en soluciones biométricas en general, donde incluye reconocimiento de voz, de iris, patrón de venas. Este, en fin, hay un, un buen número de soluciones que este, las estamos este, trabajando para después eh, poder incorporarlas a distintos canales para cuando alguien utilice este, un mobile, un home banking o lo que fuera, el poder contar con este tipo de... Este, de alternativas que básicamente cubren este, dos, dos roles fundamentales. Uno es la identificación inequívoca de la persona, y el otro desde ya es un mecanismo de seguridad, el más robusto que puede existir, Este, porque es la, la, biome la, la, la biometría de la persona, digamos. Sí, ¿no? son, son patrones que no, se, que no se repiten. Estamos hablando con Jorge Larravide, que es gerente de marketing de, de Redlink. Jorge, y, y, y esta cuestión, pongamos puntual en el tema de, lo, de las huellas digitales, que vos me decís que te lo están terminando de redondear, que está en laboratorio, ¿para cuándo crees que podría empezar a funcionar a nivel, a nivel público masivo? Mirá, eh, en realidad esto debería poder estar funcionando este mismo año, eh, lo, que, lo que por ahí eh, diferencia un tipo de dispositivo de otro este, es que, eh, digamos, el, el que cada. Los cajeros son propiedad de los bancos prácticamente en su totalidad, y eh, cada banco va a definir en cuáles de sus cajeros quiere poner estos dispositivos y una vez que los ponga, probarlos y habilitarlos. Claro. Eh, a diferencia, yo un poco el otro día charlaba con una persona y le explicaba esto. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando para nuestra aplicación este, que es de envío de dinero entre personas, que se llama Vale, con una solución de identificación biométrica, por ejemplo, con lo que sería el, el rostro de la persona, ¿no? utilizando la cámara frontal del celular. Se identifica la diferencia... la, lo, las facciones de la cara, básicamente. Claro, la diferencia entre la aplicación de la tecnología en un mobile y en un cajero es que si una persona este, ya tiene un smartphone que tiene cámara, Este, más que hacer nuestro desarrollo, probarlo este, y disponibilizarlo para que los clientes lo utilicen, no hay más que hacer. En el caso de cajero, eh, a cada cajero hay que este, y, eh, sumarle, digamos, ese lector de huella, a, hay que hacer un rollout, si querés, físico, sí. este, de ir a los cajeros y agregarle ese dispositivo. Claro. En el caso de una solución móvil, vos ya... Se hace más fácil porque actualizas la aplicación y listo. Tal cual, utilizás la tecnología que ya el usuario tiene, entonces en ese sentido es mucho más simple implementar, pero ya te digo, esto estimamos que durante este, este año eh, sin duda va a haber ya algunos cajeros funcionando, con esto en función de lo que cada banco también decida tener. Bueno, y, y vos recién mencionabas a Vale, que es la billetera electrónica que tiene, que tiene Redlink, contame, contame un poco cómo sí. está funcionando eso. mira Vale está funcionando muy bien, la verdad estamos muy muy satisfechos este, en en barcelona también cuando lo presentamos en el stand este, tuvo muy muy buena aceptación porque además el el modelo que usamos básicamente es el que impulsa el banco central que es el de pay el de pago electrónico inmediato sí. donde eh, la persona no necesita tener el dinero en una cuenta virtual estacionado digamos como saldo este, sino que en definitiva realiza operaciones con la billetera Este, y todo por detrás lo que se dispara este, son transferencias inmediatas desde sus cuentas a través de Vale, que funciona como un WhatsApp. Eh, la novedad que tuvimos hace poquito tiempo, y que eso también está funcionando muy bien, es que eh, además de los envíos de, de dinero, eh, incorporamos las solicitudes de dinero, entonces esto este, está siendo muy bien recibido en muchos... En muchos casos de gente que sale a comer y el que paga la cuenta carga los contactos que tienen que... los, los, los, los que fueron a comer con él, digamos, este, los marca en el celular, la aplicación divide la cuenta y los notifica este, que tienen un importe para eh, aprobarle a tal persona, se lo aprueban y se dispara la transferencia. Haces la, haces la vaquita, la vaquita, la vaquita 2.0, ¿no? Tal cual, la vaquita 2.0, efectivamente. Este, eso para gente que sale a comer, para, este, hoy lo hablábamos también para casos ahora eh, de la escuela, este, mamazo, este, mamás y papás que tienen grupos de WhatsApp y necesitan también hacer una vaquita para comprar útiles, para comprar libros, es algo que la gente lo está utilizando cada vez más y está gustando mucho. ¿Y cómo accedes a Vale? ¿Es una aplicación? ¿La bajás? ¿Te autentificás? ¿Cómo o, eh, figura eh, contra una cuenta bancaria? Me imagino contra tu cuenta bancaria. Claro, efectivamente, sí, vale, lo que haces es eh, de tu store te descargas la aplicación, eh, tenés un proceso de enrolamiento de única vez donde vas a definir un usuario y una contraseña por su seguridad, digamos, para el caso si vos perdieras tu celular o te lo robaran. Claro, que, que no, nadie, que tengas la tranquilidad que, claro, que, que nadie te podría estar sacando dinero y eh, vos lo que haces es vinculas tus cuentas Ahí podés vincular cualquier cuenta de cualquier banco del sistema financiero, no, no hace falta que sea solamente de Link, este, cualquier banco, y a partir de ese momento vos le envías dinero a tus contactos en el celular. Perfecto. Y, y... Y esto tiene distintas variantes. Si la persona este, tiene cuenta bancaria y tiene la aplicación Vale, tiene un mecanismo, y también hay mecanismos donde, si la persona, por ejemplo, es un no bancarizado, podría ir a retirar diner el dinero que vos le enviás, en lugar de acreditarlo en una cuenta, va a un cajero con una serie de datos, y con esos datos realiza esa extracción en un cajero automático. Bien, Jorge, para terminar, te hago la última. Hay mucho, mucho cambio en el mercado de tarjetas, tanto bueno, con el tema de comisiones que se anunciaron en los últimos días, eh, baja de comisiones en, en, el, en, el, en el mercado de, de tarjetas de crédito, también en tarjetas de débito, algún cambio de manos de algún jugador también de mercado. ¿Cómo, cómo estás viendo todas estas cuestiones desde Redlink? Mira acá lo que estamos viendo es, eh, sobre todo, una gran oportunidad para, eh, para todos los comercios y para los comercios este, pequeños de poder... Eh, co comercios o, eh, o profesionales, ¿no? De poder acceder a eh, soluciones Pay, eh, del mismo modo que está Vale, hay una solución que se llama RedMob, que lo que permite es que eh, un comerciante o un profesional a su smartphone le agregue un lector de banda de tarjeta sí. y con eso lo que hace es generar una operación Pay, es decir, una transferencia inmediata. Entonces, esto es lo que le permite a un comercio chico o a un profesional Es tener el cobro por una venta este, de un producto o de un servicio eh, Lo hace online y no tiene ninguna clase de costo Bien, bien, bueno, vos crees que es todas estas medidas gratis. Estas medidas van a servir para dinamizar y para hacer más competitivo el mercado Todos estos anuncios de los últimos días Yo no tengo dudas de eso, este, creo que va en esa línea Eso es lo que el, el Banco Central está impulsando este, Y distintos mecanismos tecnológicos para reducir la cantidad de efectivo circulante Bueno, Jorge, te mando un saludo. Muchas gracias por la charla. ¿eh? Gracias a vos, Eva. Un abrazo. Abrazo. Ahora vamos con Jorge Larravide, que es gerente de marketing de Redlink. Tanda y volvemos en segundos. Auspicio Banco Provincia. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar.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 Último, último bloque acá en Solo Negocios, mientras veo en TN que eh, vuelve Carlitos Balá a televisión eh, es importante para todos los que crecimos viendo a Carlitos Balá. va a saludar a los chicos antes de ir a dormir en TN, grande Carlitos Balá, 91 años bueno, últimas dos de, de este programa, el grupo Techin la semana pasada anunció que va a destinar 2.300 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta eh, es, es la cifra que van, a, que van a invertir en un plazo de dos años hasta 2019. Así se lo comunicó eh, la semana pasada Paolo Roca, que es el CEO de, del holding local del Grupo Tecina, el presidente Macri. Se encontraron en la Casa Rosada y ahí también estuvieron el presidente y CEO de Tech Petrol, el ministro de Energía. Aranguren y otros, el gobernador de, de Neuquén, donde estaba, donde estaba acá Muerta, y también eh, dirigentes de, del sindicato de petróleo y gas, estuvo ahí Guillermo Pereira, bueno, este, este es, un, es un anuncio muy importante, sobre todo para el gobierno, que está esperando, que está esperando este tipo de, este, este tipo de, de, de anuncios, 2.300 millones de dólares, es una cifra muy... Eh, muy, muy importante lo que, lo que se anunció es que esta, esta, este plan de inversión eh, de inversión se, base, se va a usar en una primera fase para el desarrollo de un área gasífera, gasífera que se llama eh, fortín de piedra que esto va a generar mil puestos de trabajo directos y tres mil indirectos ahí en la, en la zona en la zona de Vaca Muerta para extraer eh, para, para trabajar sobre pozos de gas no convencional y también se va, se va a invertir en otra parte en tratamiento y transporte de, de ese gas que se saque eh, que se saque ahí de, de de Vaca Muerta y el otro día en Big Bang News publicamos una nota muy interesante sobre el dilema ¿viste? ahora que está toda esta cuestión de, de, de, de Macri y de Y de, la, de, de, de las interferencias que puede haber con los negocios y logra pública y todo lo que pasó con el correo, con Avianca, con el caso de, de Arribas y todas estas dudas que se dan en, con respecto a, eh, eh, a conflicto de, de, de intereses entre negocios vinculados con... Eh, Con, con, con los negocios históricos de la, familia, de la familia Macri y con los negocios de, de la obra pública estatal, hacíamos una nota contando un poco la historia del grupo Macri y de, y de obviamente de Franco Macri, pero de Mauricio Macri Y un poco lo que, lo, que, lo que decíamos ahí es que si, si Macri va, no le va a poder dar negocios, obviamente que a su familia no puede, pero si no le va, si no le va a poder dar eh, negocios y no va a poder aceptar inversiones de, de, de empresarios con los que haya tenido relación comercial a lo largo de su vida, casi no podría aceptarle, aceptarla a nadie, porque Macri, el propio Mauricio y el grupo Macri han tenido negocios y han sido socios de todos los empresarios que trabajan en obra pública en Argentina. Es un gran dilema ese Que se le debe plantear en la cabeza a Macri ahora, que se le tenía que haber planteado mucho antes, obviamente, eh, justamente esta, esta cuestión de, de, de conflictos de intereses. Cuando hablamos de conflictos de intereses familiares, obviamente que no puede haber relación entre negocios que da el propio Macri como presidente y negocios del grupo Macri como, como, o vinculados al grupo Macri como, como empresa. Pero además de lo que es directo, a nivel indirecto, hay mucha relación. Hablamos de esta inversión que anuncia el grupo Techin. Son innumerables las obras en las que han trabajado eh, el grupo Techin y el grupo Macri, cuando, Macri estaba, cuando Mauricio Macri estaba al frente del grupo, eh, del grupo SOCMA o de empresas del grupo SOCMA. Así que sería casi imposible porque Macri, la verdad, ha hecho negocios con todos estos empresarios que, que, que, que invierten o que deberían invertir en en Argentina. Bueno, otra de las noticias que, que están publicadas en el boletín en el boletín oficial de hoy es que van a autorizar a Gol a volar a Ezeiza Rosario y Córdoba con aviones grandes, con aviones de, de, de gran porte, la, la, de la línea brasileña podrá explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga, más allá de la ruta entre Río de Janeiro y Ezeiza esto se anunció hoy eh, Y está publicado en el boletín oficial. Para hacer esto tuvieron que modificar tres resoluciones oficiales de los años 2007 y 2010 que, que impedían eh, específicamente estas, estas cuestiones. Así que bueno, ahora Gol a poder volar con sus aviones grandes a otros, a otros destinos. A esa Isla a, a Córdoba y a Rosario. Así que bueno, también muy activo el mercado de... Eh, en el mercado eh, aerocomercial hacíamos entrevistas hace pocos días en, en, en Solo Negocios sobre estas cuestiones. Bueno, amigos, nos vamos. Muy interesante el programa de hoy. Hablamos con la gente de Red Link para hablar de los cajeros con huellas automáticas, de las billeteras electrónicas. Y tuvimos la visita de la gente del Banco Ciudad que nos dio detalles muy, muy, muy, muy profundos, muy. Muy a todo lo que vos tenés que saber con respecto a las nuevas líneas de créditos a 30 años, créditos hipotecarios, a eso me refiero a 30 años atados a la inflación. Muy interesante eh, lo que nos contaba eh, Maximiliano Col, que es el gerente de créditos eh, del, del Banco Ciudad, y Jorge Velázquez, que es el secretario de prensa del, del Banco Ciudad, que estuvieron acá en los estudios de, de, de Radio LED, dando todo, dándonos mucha precisión con respecto a, a estas nuevas líneas de crédito que se anunciaron la semana pasada. Bueno, amigos, nos vamos yendo, nos vamos a reencontrar el próximo lunes. Recuerden, en Twitter somos arroba, solonegociosweb y en internet www.solonegociosweb.com.ar Ahí en un ratito nomás vamos a subir el audio de este programa para que lo puedan volver a escuchar online, para que lo compartan con, con, en, en las redes sociales, para que lo bajen a sus dispositivos móviles. Vamos a dejar links y detalles de los temas que hablamos en, en esta mañana acá en Solo Negocios Eso todo en nuestra web www.solonegociosweb.com.ar solonegociosweb.com.ar Belén, gracias por la puesta en el aire, la operación en este mediodía en Radio LED. Nos vamos a encontrar la semana que viene. La mejor semana para todos ustedes. Chau. Esto fue Solo, solo negocios. negocios. Business en la radio. La semana que viene. Más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar Bueno, la cuenta de Twitter. Arroba solo negocios web.